Agradecemos a Valentín de Suque, que está en contacto con la siesta que nos fue. Hola, Valentín. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo eh, bien, Valentín. Un, un, placer, un placer estar acá, que, que me hayan llamado para esta entrevista para poder hablar un poco de lo que va a ser el evento. Eh, nada, ¿viste? Estamos, estamos emocionados Nosotros, eh, si querés que te cuente O me vas a arrancar a Por preguntas. favor, eh, Valentín, te quiero preguntar de todo Pero también quiero que me cuentes Y además, primero que nada ¿Es la primer fan expo de La Pampa? ¿O entendí mal? Sí, eh, me parece, sí es la, primer, es la primera vez que se hace una, una convención Así en La Pampa, de tal magnitud eh, Y bueno, van a, van a activar, viste Todas las actividades esas de, desde todos los pueblos. Tengo entendido que van a mandar un montón de, de colectivos desde cada localidad para que los pibes puedan llegar, ¿viste? Y, y nada, ¿viste? Cada uno a su actividad. Qué bueno, qué bueno, qué interesante, digo, porque además... Valentín, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 21 años. 21 años. ¿Y sos parte de la organización o entendí mal? A ver... Sí. Yo soy parte de la organización eh, de lo que sería la competencia de freestyle. La de competencia. Rap, Ahí está, le empezamos a explicar a la audiencia que esta Fan Expo de La Pampa tiene varias secciones, varios ámbitos y se van a estar desarrollando un montón de actividades desde las 9 de la mañana. Valentín, ¿qué otras actividades, antes de que hablemos de lleno del freestyle, qué otras actividades te acordás para mencionar a la pasada? Eh, mirá, eh, va a haber eh, de, de todo, va a haber, eh, creo que de parte de anime va a haber concursos de cosplay, que son las personas que se disfrazan de personajes eh, de, de los animes en cuestión, va a haber torneos de distintos juegos, va a haber simuladores, eh, va a haber de todo, va a haber stands de comida, eh, creo que japonés, hay, hay de todo, de todo, de todo. Qué bueno, qué bueno va, que va a estar... estar... ¿Ya? Van a bailar las chicas de K-pop, bueno, nosotros tenemos que hacer la competencia. Eh... Anime, gaming, trap, rap y freestyle, todo, todo eso junto a uno, bueno, a, a puestos del Ministerio de Salud, puesto di digital para realizar el DNI, food trucks y además... Valentín Freestyle. ¿Qué pasa con el Freestyle Pampeano? Eh, ¿Estamos preparados para recibir esta convención? Eh, ¿Tenemos presencia, como quien dice, y nos van a venir a escuchar con mucho interés o estamos en una etapa de aprender, Valentín? No, no, estamos en una etapa... Eh, estamos, te diría que en una etapa de que los chicos están buscando eh, darse a conocer fuera de la provincia, porque estuvimos mucho tiempo... Eh, estuvimos mucho tiempo viste rapeando entre nosotros y ahora es cuando los chicos están empezando a viajar a darse a conocer lleva tiempo los resultados en las afueras pero estamos estamos de a poco consiguiendo buenos resultados en lo que sería provincias como Córdoba eh, eh, Sa San Juan eh, Mendoza eh, estamos estamos empezando a viajar es difícil es difícil yo, yo personalmente compito pero no soy de viajar pero los chicos que que nada, que son todos mis amigos, están a full viajando para todos lados y van a venir también muchos competidores de afuera que están buscando el ascenso en todo el país. Esto está muy, muy interesante y las personas que participan y que rapean o hacen freestyle en Santa Rosa y en otras localidades de La Pampa, se están restregando las manos, Valentín. Entendemos que es un gran compromiso. ¿Y vos cómo, cómo ves el lugar, eh, la preparación? ¿Hay equipos? ¿Está a la altura de la circunstancia? ¿O faltaría algo más? ¿Faltaría un poco no, más de...? No, no, no. El... el... El trabajo, por lo menos de la técnica eh, que lo hace DIM, eh, va a estar, va, es impecable, ya estuvimos con ellos un montón de veces trabajando, eh, ellos no, ya nos entienden a nosotros, aprendemos a la par ¿viste? De, de, de la experiencia de cada uno sobre su propio ámbito, y, y nada, estamos, estamos esperándolo, nomás ya tuvimos otro, otra competencia regional que hicimos, eh, en el mismo Salón Medasur, así que ya estamos acostumbrados y los chicos, por lo menos los de acá, ya lo conocen. Muy bien, muy eh, nada bien. Nada más que esa vez fue sin público. Esta vez con público va a tener otro clima. Va a haber otro clima. ¿Y quién va a estar ahí en las consolas? Este, ¿Van a pasar a algunos de los que andan siempre con D&M? Seguro el Capo, eh, Pecas, está por ahí. ¿Quién más? Eh, está, están los chicos, pero los que, se van a, los que van a encargar de las pistas, la musicalización, eh, va a ser... Eh, eh, Gonzalo Carriqueo y después bueno en el en DIM y eso está siempre está Javier que bueno es mi papá está está el Pablo, el Pablo Viana, no sé si lo conoces. Sí. Y el capo, de, está el equipo, el equipo de siempre El capo de Love, el Peca Méndez el Pequita, el Pequita no está ya viste, está, está grande el Pequita Ay, pero, bueno, pero está, es está, está presente en el, en el equipo Estará presente siempre, seguramente su, su compañía En el corazón de, ese, la, ese grupo, de esos grupos de laburo que tienen tantos años Les mandamos sí, un sí, cariño a la pasada Porque todo, nos todo. han facilitado escuchar tantos recitales Y le, le han levantado tanto, a tantas bandas La moral de esta gente. Sí, sí, son los fenómenos. Exactamente. Son muy y ustedes, bueno, con, toda, con, tal, con el tanque lleno, nos imaginamos, Valentín, porque es una oportunidad espectacular, pero además para lucirse también frente a gente de Santa Rosa y, y la zona que pueda venirse, eh, les encomendamos que lo hagan, que no duden mucho, que se tiren de cabeza, porque se van a encontrar con una propuesta impresionante. Valentín, la verdad es que entendemos que arranca a las 9 de la mañana y termina a las 12 de la noche. ¿A qué hora, si quieren Eso, escuchar...? El horario de la expo, en general. Va sí. a haber actividades, la, la ceremonia de apertura creo que es a las 9, eh, cuando arranca el evento, y después, bueno, hay distintas actividades repartidas en todo el día. Nuestra, nuestra actividad va a iniciar a las, 5, a las 5 de la tarde, iniciamos la clasificatoria, en donde todos ya se van a empezar a acercar, seguramente se van a hacer rondas de cipher donde los chicos se van a poner a improvisar un rato, mientras se espera que se haga la hora del arranque de las clasificatorias, que más o menos va a ser a las 6, tenemos una hora, una hora de espera, y ahí, y ahí ya arrancamos la ronda clasificatoria en donde se definen los 16 clasificados al torneo. Muy bien. Que van a, que van a estar en el Medasur a partir de las 8 y cuarto Ahí está, en ese horario más o menos ya vamos a tener la competencia armada para las personas que quieren ir al evento central del freestyle eh, pampeano y de otras regiones que vienen a pasar la bomba en este encuentro impresionante que se está preparando esta Fan Expo de La Pampa. Eh, Valentín, ¿qué nos podés decir? ¿Hace cuánto que se está laburando en la organización? Por lo menos desde lo que vos conocés. Eh, desde, desde nosotros ya llevamos más o menos dos meses y medio, tres, eh, estamos eh, ya pe pensando todas las cosas, eh, viendo a qué personas podíamos invitar, eh, eh, la difusión es lo más importante en este caso, porque el cupo es importante, porque clasifican una comp eh, que, da, que da muchos puntos para lo que es el ascenso, entonces eso eh, hace querer venir a muchos competidores de afuera. Muy bien. A, a jugarse el cupo en el día. Muy bien, muy bien entonces, y, y Entonces nada, es fundamental ¿viste? hacerlo llegar afuera y también esto retroalimenta el nivel de nuestros competidores porque se pueden medir con gente que se está midiendo constantemente con los que están peleando el ascenso Claro, y más o menos lo mismo debe pasar en el mundo del gaming nos imaginamos que hay mucho entusiasmo y seguramente Valentín el día va a acompañar es una jornada impresionante y esperamos que salga todo impecable Escalar, va a haber drones volando, va a haber un laboratorio interinante de física, va a haber este, la posibilidad de hacerte la toma digital del DNI, eh, deportes virtuales, eh, bueno, ¿qué es lo que no va a haber? Vayamos mañana y encontrémonos con este fenomenal encuentro. Valentín, te estamos muy agradecidos, este, vamos no, que, que va a salir todo bien, seguro, este, porque están ustedes mismos, la, les protagonistas, este, uh -huh. organizando y encargándose de de que vaya todo sobre ruedas. ¿Queda algo por mencionar, Valentín? Eh, de las actividades faltó que digas astronomía nomás. Astronomía <risa> va también. también va a haber, ahí tenés. Ah, a partir de la tarde con, van a traer un montón de... de ¿cómo se llaman los, ¿Los telescopios puede ser? Telescopios, eh, sí, sí, sí. Los sí. telescopios pero grandes que se montan así para poder, para poder ver bien todo y no, eso, eso para mí va a ser muy interesante. Muy bien, bueno, ahí está entonces la gente del Freestyle se interesa en otras ciencias, en otras actividades. Che, Valentín, muchas gracias, eh. muchas gracias. No, y gracias y vamos que <risa> un día vamos a tener que hablar de lo que pasó en la jornada de este sábado este, y cuál es, la, cuál es el raconto que haces, cuál es el balance que te quedó. ¿Te parece? Más adelante hablamos, ¿eh? Dale, dale, cuando quieran. Buenísimo. Yo quieran, yo, yo les, eh, vengo de vuelta. Dale, queremos seguir contando además cómo va el freestyle local y el, el freestyle provincial, que sabemos que es Repower, Valentín. Gracias, loco. No, gracias a vos, nos vemos. Dale, hasta pronto o hasta mañana nomás. Hasta mañana. Ahí está.